Y ahora, sí, sí, sí, estamos acá recorriendo un poco, bueno, informando un poco a, a los vecinos, porque realmente entre que es mes de enero y, y la falta de información, hay mucha gente que no, que no, que no sabe ni, ni que tenemos interna, ¿no sí, cierto? sí, así que Totalmente. agradecerte a vos, porque de esta manera uno puede también difundir un poco más esta situación. Y ahí en Victorica, puntualmente, ¿cómo la ves? ¿Ganan? Lo pregunto a partir de que. Bueno, el Intendente Kenny en algún momento estuvo alineado con nuestra causa, que por su parte dijo que va a ser Presidente, no sé si sostiene esa posición, pero te pregunto cómo, cómo se ve en Victorica el tema. Eh, no, no, se ve bien, te digo, pa, por lo menos hoy estuvimos toda la mañana caminando, visitando vecinos, afiliados, y, y uno ve, eh, la recepción es buena, pero lo que te digo es que no están informados. ¿No? La, mucha gente no, no estaba al tanto del 12 de febrero y no estaba ni al tanto de que se vota en el mes de mayo en la provincia, ¿no es cierto? Que por ahí, quienes estamos en el mundillo político, pensamos que todo el mundo sabe, y la realidad es que la gente está en, en llegar a fin de mes, está en, está en otras cuestiones. Totalmente. Eh, está, así que, bueno, eh, es parte también de la política hacer docencia, si me permitís dos minutitos. Y, y también porque siempre debe haber algún oyente que no esté informado, eh, la provincia de La Pampa efectuó el desdoblamiento, dentro de ese desdoblamiento el cronograma electoral dice que en el mes de mayo vamos a tener las elecciones generales, y los partidos que tenemos eh, más de un aspirante a, a, a ocupar los cargos, tenemos el proceso interno el 12 de febrero, de este año, eh, quienes pueden votar el, ese 12 de febrero son todos los ciudadanos independientes, que son aquellos que no están afiliados a ningún partido, eh, los afiliados a la Unión Cívica Radical, al socialismo, al frente de la gente, al MID y al PRO. Eh, son elecciones que no son obligatorias para los ciudadanos, pero bueno, invitamos a todos aquellos que, que quieran que se produzca un cambio en nuestra provincia, a que participen. En el caso puntual, eh, quien les habla acompaña en la nómina de legisladores a la fórmula de Martín Verón Garay con Patricia Testa eh, contra la fórmula del PRO encabezada por Martín Maqueira. Bien. Eh, ha sido notable en las últimas horas la aparición de, de publicidades en las redes y demás eh, bajo esto eslogan, eh, si querés, eh, primero la Pampa. ¿Por qué eligen ese posicionamiento? ¿Qué, qué están queriendo decir? ¿Qué, ¿Qué está en juego en la elección del 12 de febrero? Nosotros estamos convencidos que primero la fórmula nuestra encabezada tanto por, por Martín Berón Garay como por Patricia Testa es una fórmula netamente provincial que surge de las raíces de nuestra provincia y, y, y, y de nuestra idiosincrasia. Martín ha sido un legislador que conoce cada una de las localidades de nuestra provincia, que ha estado en más de una oportunidad, que muchísimos vecinos eh, y comprovincianos han estado en contacto con él ha sido un legislador que siempre ha defendido los intereses de la Pampa, más allá del color político del gobierno nacional de turno, eh, y siempre ha defendido los intereses, sin importar quién sea eh, el que esté a cargo del, del Poder Ejecutivo Nacional, eh, con lo cual nosotros priorizamos siempre los intereses de nuestra provincia. Eh, Maquiaire ha dicho en los últimos días que eh, nota cierta ayuda del peronismo al radicalismo para que gane el candidato más débil, esto es lo que dice él ¿qué reflexión te merece? Eh, la, la verdad que creo que no, no voy a opinar en ese sentido porque nosotros siempre hemos ido a internas los resultados eh, siempre los hemos ratificado después en las urnas por ahí eh, en la localidad que, que viene él siempre suele haber más sorpresas o menos sorpresas eh, Pero bueno, habrá que ver, no. Realmente no sé a qué hace referencia si tienen un dato que lo diga y eso se ve claramente, no es cierto, después de, de cada proceso electoral. Eh, uno, uno ve el panorama de las elecciones internas que ya ha habido entre el radicalismo y el pro y analiza también la representación institucional, la, la extensión territorial que tiene la UCR, que no hay duda que la tiene, tiene comités en toda la provincia, afiliados, simpatizantes, intendentes y desde la lógica sería una elección en la que es favorito, ¿coincidís eh, o crees que puede haber algún fenómeno extraño que meta la cola? No sé, yo lo que te puedo decir es que a Martín Berongaray lo están eh, acompañando el 95% de los intendentes opositores de la provincia, han salido públicamente a cada municipio que va, salen a darle su apoyo, eh, lo apoyan un montón de ex intendentes y un montón de gente que viene trabajando en los eh, equipos técnicos de, de, del frente y del partido. Con lo cual creo que Martín, Martín Garay representa la madurez política, tiene el acompañamiento para hacerse cargo del Ejecutivo cuando en el mes de mayo ganemos las elecciones y empezar a dar un cambio en nuestra provincia, que es lo que muchos estamos esperando. En mi caso tengo 46 años y hace 40 años que... ...que veo gobernar al mismo partido político... ...con aciertos y desaciertos... Eh, ...pero creo que, que es momento... ...ya han tenido el tiempo suficiente... ...y es necesario que hoy permitan que... Eh, la, ...la sociedad quiere que gobierne otra... ...o que haya un cambio político... ...y ese cambio político tiene que cambiar... ...tanto por la descentralización... ...tiene que cambiar tanto por la matriz productiva... ...de nuestra provincia... ...tiene que cambiar por la infraestructura... Y el Estado tiene que garantizar tres cuestiones que son la salud, la educación y eh, la seguridad de nuestra provincia. Y podemos hablar de esos tres temas. Hoy vemos cuando uno sale al interior siempre está el planteo de que eh, está centralizado el tema de salud en Santa Rosa y Pico. Sí. Y en otras localidades que, que se han hecho inversiones, que ahora se han anunciado hospitales. Pero la mayoría de las localidades ante cualquier inconveniente tienen que estar trasladándose y haciendo muchísimos kilómetros. Basta salir a cualquier ruta de la provincia, lo que te cruza siempre es una ambulancia con algún comprovinciano que está haciendo algún centro de salud. Eh, con respecto a educación, pasamos una, una pandemia en la cual eh, la manera de, de formarse nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos, que son nuestros hijos, y lo más importante para nuestros hijos es la educación, y la educación tiene que ser pública siempre, ...fíjate que se enseñaba a través de plataformas... ...y gran parte de nuestra provincia no tiene conectividad... ...con lo cual significa que ese año y pico de pandemia... ...nuestros chicos no se pudieron formar como corresponde... ...y respecto de la seguridad creo que tiene que haber un cambio... ...si bien tenemos una policía en nuestra provincia... ...que, que es reconocida a nivel nacional por su honestidad... ...por su buena formación... ...hay, hay que cambiar eh, el sistema de seguridad... ...hoy el mundo funciona con videovigilancia... ...bueno, hay que trabajar en ese sentido... Tienen que estar todos, nuestros pueblos tienen que estar monitoreados, nuestras rutas tienen que estar monitoreadas, porque el mundo ha cambiado y hoy hay tecnologías que facilitan mucho más todo el tema de prevención, que facilitan eh, todo el tema para poder resolver los casos de inseguridad, eh, y bueno, creo que hay que apuntar a todas esas cuestiones. Eh, esto que venís planteando no difiere demasiado de lo que también plantea en campaña Maquieira. ¿Qué sí los diferencia? ¿En qué cambiaría la bocha para decirlo así, eh, entre que el candidato sea Verón Garay o que sea Maquieira, o que sea el radicalismo ya, y que sea el PRO. Yo, yo te lo dije de entrada que, que Martín es un candidato que surge de las raíces de nuestra provincia y no impuesto ni, ni apoyado por otros por factores de otros lugares. Martín Verón Garay es un tipo que se ha plantado siendo legislador eh, y ha apuntado siempre a defender los intereses. Y te voy a dar un ejemplo que siempre me gusta decir de Martín. La provincia de La Pampa tiene 30 legisladores siempre. Si yo te pregunto, cada vez que estuvo Martín en la legislatura siempre fue reconocido y todo el mundo sabía que era legislador de nuestra provincia. En cambio, muchas veces no sabían quiénes eran el resto. Y eso es por su labor, por su compromiso, que es fundamental en un dirigente político. Y por sobre todas las cosas porque tiene un partido, un partido político con cuadros formados, con trayectorias, con historias y por sobre todas las cosas con el compromiso y la decisión de poder gobernar nuestra provincia, que creo que es el plus que tiene él eh, a diferencia del otro candidato. Uh -huh. eh, vino Rodríguez Larreta, eh, tenemos información de que la semana que viene vendría Mauricio Macri también a respaldar a Maquieira, ¿el radicalismo aspira a, a que vengan dirigentes nacionales o creen que es una disputa que se trata de pintar la aldea pampeana? Mira, yo estoy convencido de algo, eh, el oficialismo desdobló las elecciones, ¿por qué? Porque le tiene temor a, al empuje nacional, ¿no es cierto?, al gobierno de Alberto Fernández, eh, de que, bueno, le, le reste votos, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, eh, no quiere quedar pegado a, a que Alberto, digamos. Yo, yo siempre digo lo mismo, no hay que tenerle temor a provincializar, porque acá hay muchas cosas para debatir y discutir, y muchas cosas por mostrar. Entonces, las discusiones se tienen que dar en el seno provincial. No está mal, porque si no estamos hablando de muchas cuestiones nacionales y la Pampa tiene muchas cuestiones para hablar. Así que nosotros estamos haciendo hincapié en las cuestiones provinciales, que es, que es lo que se va a estar eligiendo, efectivamente, en este proceso electoral. Poli Alto Laguirre, muchas gracias. Y si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, no muchas gracias. Que todos aquellos que, que quieran participar... Eh, o que quieran realmente que se produzca un cambio en nuestra provincia, vayan el día eh, 12 de febrero a votar. Eh, y bueno, eh, y esperemos que en el mes de mayo nuestra provincia cambie el rumbo, y cambie el rumbo para que sea una provincia en la cual haya infraestructura, sea una provincia en la cual haya trabajo genuino, y poder empezar a, a crecer demográficamente y en infraestructura. Gracias de vuelta. No, gracias a vos. Hasta luego.